Saludos amigos de América Latina y el Caribe, muchas gracias por la sintonía, les habla Javier barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur para América Latina y el Caribe, que se transmite a través de Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. ¡Sorpresa! Donald Trump gana las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Funcionarios públicos de Chile paralizan actividades para exigir mejoras de tipo económico. Y en Paraguay hay debate sobre una huelga en el sector salud. Bueno, ha ganado el republicano Donald Trump las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a pesar de haber lanzado amenazas contra negros, contra musulmanes, contra latinoamericanos, contra mexicanos, contra mujeres, con haber tenido comentarios discriminatorios y haber generado toda una polarización en los Estados Unidos, ha ganado las elecciones vamos a conversar en este momento con eh, vacent aldini es analista internacional articulista de periódicos y eh, muy conocedor del tema latinoamericano vanta aldini para contacto sur tu primera reacción ante estos resultados que para algunos se sienten que fue sorpresivo porque por estos discursos se pensó que no iban a no iba a obtener esa, ese apoyo bueno uh, qué tal buenos días Gracias por esta entrevista. Mira, yo tenía en el fondo una cierta certeza de que Donald Trump iba a ganar las elecciones en, los, en Estados Unidos. Uh, aunque en los últimos días había cambiado un poco de posición, puesto que la campaña fue feroz en su contra, la candidata del establishment de Estados Unidos era Hillary Clinton, no era Donald Trump cuando nos referimos al establishment refiero a los grandes lobbies poderosos, al Goldman Sachs, a la gran banca que públicamente apoyó su, candid su candidatura. Nos referimos al complejo bélico militar industrial, nos referimos al gran poder financiero y las corporaciones petroleras. Sin embargo, en esta última Trump tenía uh, cierta aceptación, pero la candidata del establishment era Hillary Clinton, no era Donald Trump y por ende me hizo recordar aquella situación cuando algo había ganado las presidenciales frente a George Bush. Y, y bueno, por arte de magia, se las quitaron. Se las quitaron. Y colocaron a Bush. ¿Cuál, ¿cuál, ¿Cuál podría ser, Basel, en Tazaldín, el impacto y las consecuencias del triunfo del Trump para América Latina, cuando él también hizo referencias en su discurso a algunos países latinoamericanos y la actitud con los latinos? Mira, la cosa se pone buena. Se pone buena, diría yo, en esto en estos términos, ah, puesto que se trata de una persona que, como bien lo dijo, va a arreciar en su política indoor, y cree necesaria la reconstrucción económica interna del imperio estadounidense, y por tanto, él va a voltearse hacia adentro, dijo él, él va a revisar en cuanto a la región se trata, los tratados de TLC, los NAFTA, la Alianza del Pacífico, todos esos acuerdos globalizantes que las administraciones anteriores habían adelantado, Él va a revisarlo puesto que a Estados Unidos o Estados Unidos ha perdido en los últimos años una una situación de balanza comercial gigantesca, es decir, muchas industrias estadounidenses se habían desmantelado y ahí y habían ido a todo el mundo buscando plusvalía, buscando su rentabilidad Habían venido a Latinoamérica, habían ido a China, a Asia en general, buscando plusvalía, buscando rentabilidad, buscando mayor tasa de explotación. Pero eso ha provocado, sin duda, o ha generado grandes ganancias estas transnacionales, pero uh, Estados Unidos se había uh, removido, pues se había su economía. La balanza comercial comenzó a ser negativa ya en los años 80 para Estados Unidos, el siglo pasado, Uh, y, y bueno, y él lo ha dicho si vamos a revisar nuestra política interna primero vamos a partir con las relaciones que tenemos con nuestros vecinos especialmente con lo que históricamente Estados Unidos consideró su patio trasero entonces en ese sentido creo que uh, sería muy positivo eh, en cuanto a que los gobiernos neoliberales de la región se van a ver un poco comprometido con esto es decir, se van a ver un poco perjudicado cuando las maquilas, por ejemplo, mexicanas comiencen a volver a Estados Unidos, que es lo que quiere, que es lo que desea impulsar Donald Trump, cuando las grandes transnacionales que han llegado a Latinoamérica comiencen a regresar a Estados Unidos, puesto que esa es la política que quiere impulsar Donald Trump, entonces los gobiernos neoliberales se van a ver trastocados por él. Eh, respuesta corta, Pacentas, Aldini. Eh, Neomanchowski, Neomanchowski, el politólogo, investigador, ha dicho que que la popularidad de eh, Donald Trump se debe al miedo y es el resultado de una sociedad quebrada por el neoliberalismo, como explicando estos resultados. Sí, por eso. El neoliberalismo no solamente nos ha afectado a nosotros, a los países latinoamericanos y a otras partes del mundo, a otros países del mundo, ha afectado enormemente a Estados Unidos, por lo que te venía comentando. Muchas industrias se han desmantelado en Estados Unidos y han venido a nuestra región y Asia buscando mayor tasa de rentabilidad en explotación. ¿Eso que ha hecho? Ha hecho que Estados Unidos, la masa laboral, el pueblo estadounidense, pierda sus trabajos eh, en esta onda globalizante. Es decir, si bien las grandes transnacionales han hecho enormes ganancias, eh, Estados Unidos se ha visto comprometido con esto. Su economía se ha visto quebrada, inclusive. Estamos hablando de una economía que triplica su PIB, es decir, la deuda pública y privada triplica su PIB. Estamos hablando de una deuda por encima de más del 300% de su PIB. Una balanza comercial negativa frente a China y negativa frente a varios países europeos. Quiere recuperar eso Estados Unidos y por tanto en ese sentido afecta. Ahora qué pasa también él se ha basado en una propaganda antiinmigrante, una propaganda xenófoba una propaganda que ha movilizado, ha sabido llegar a movilizar a la opinión pública blanca, dominante, racista estadounidense a su favor. a uh, Una misma propaganda que han promovido inclusive en Europa, uh, los grupos de extrema derecha de Europa, uh, que por cierto ahora se van a ver beneficiados con esto de la victoria de Donald Trump, puesto que uh, sin duda van a, van a moralizarse ellos y van a hacer lo mismo también en sus propios países. tienen elecciones en Francia el próximo año y María Le Pen, la líder de la extrema derecha, xenófoba, ah, ah, ah, sin duda todas las encuestas apuntan en que ella podría ser la próxima presidente. Viene como una especie, o se ha producido en Estados Unidos como una especie de Brexit, es decir, de salida. Estados Unidos también dijo que iba a firmar todas las relaciones comerciales que tiene, va a revisar, perdón, Todas las relaciones comerciales que posee con Europa, o sea, olvidémonos ya del transatlántico, de ese, de ese proyecto transatlántico que quería acelerar para Obama, pero que no pudo hacerlo. Esas políticas globalizantes que a, afectaban, sin duda afectaban no solamente al pueblo estadounidense, sino inclusive al pueblo europeo, quizás más sí. al pueblo europeo. Bueno, Bacet Tazaldini, gracias por atender aquí la emisión de Contacto Sur Internacional. Muchas gracias por tu amabilidad. Un abrazo. Bacet Tazaldini, analista internacional, analizando los resultados de las elecciones de los Estados Unidos. Vamos a Chile. En Chile funcionarios públicos han mantenido unas paralizaciones y protestas para exigir mejoras de tipo salarial. Trabajadores del sector público se manifestaron durante varias jornadas de protestas, tomas de plaza, en rechazo a reajustes del 3, del 3.2% ofrecido por el gobierno. Vamos con este informe desde Radio Universidad Austral en Chile, Valdivia. Poco más de dos semanas, los funcionarios públicos a nivel nacional han sostenido una paralización de todos los servicios públicos y los demás gremios en espera de lo que reclaman un reajuste digno. La propuesta que ha entregado el gobierno es de un reajuste de un 3,2%, aumentando los bonos a los funcionarios con los sueldos más bajos. Dicha propuesta no ha dejado conforme a los funcionarios quienes han continuado las movilizaciones. El recién pasado martes, el proyecto que envió el Ejecutivo apelando al veto de ahí, fue rechazado por la Cámara de Diputados dejando sin reajuste el presupuesto destinado al sector público al respecto, la Presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos de la Región de los Ríos, Nancy Silva lamentó que se hayan quedado sin reajuste y recalcó que el llamado es a que el gobierno converse con cada uno de los gremios que compone el sector público el sector público se ha quedado sin reajuste, no tenemos reajuste ni bonos de término de conflicto pero a su vez el llamado que hace la NETS la CUT y la CONFUSAN es mantener el paro pero a su vez le hacen un llamado al gobierno de que se siente a conversar con las organizaciones que componen la mesa del sector público. Es la única forma de poder zanjar eh, este tema, es que la, el gobierno se siente a conversar con los gremios. De lo contrario, vamos a seguir empantanados en esta situación sin poder llegar a ningún acuerdo. Aquí... Realmente el ministro de Hacienda, bajo una torsudez que de verdad es incomprensible y no ve el daño que se le está haciendo a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y en general a toda la población, porque aquí esto no solamente afecta a los funcionarios públicos, sino que todas las organizaciones y empresas que trabajan dentro o que van a buscar o hacer trámites dentro de los organismos públicos. Cabe recordar que el reajuste que pide el sector público es de un 7,2% y el conflicto de 7.000 pesos. Durante la jornada del martes, los funcionarios en paro realizaron marchas en la edición del país, mientras que en el Congreso se ordenó el desalojo de la Presidenta de la Unitaria de Trabajadores Bárbara figuer con una fuerte represión policial. Para Contactur informó Carla Mancilla Radio Universidad Austral de Chile Valdivia Y en Paraguay eh, ha estallado una huelga del sector salud, la salud está en crisis en este país, ha habido reducción de los presupuestos. Vamos con nuestro compañero José Pepe Ríos de misión FM en Paraguay. El ministro de Salud Pública de Paraguay, Antonio Barrios, dijo que la huelga de médicos del sector que se inició el lunes y finaliza hoy miércoles, apenas tuvo incidencia y es seguida por un reducido número de profesionales, mientras que los convocantes aseguran que el apoyo es masivo. Los médicos reclaman mejoras salariales y cambios en beneficios laborales como la jubilación. Barrios añadió que la medida es apoyada por un grupo reducido de médicos y reconoció que sus exigencias pueden ser justas, pero imposible de conseguirse debido a que el Ministerio no dispone del presupuesto necesario. La diputada independiente y titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Olga Ferreira, presentó su apoyo a la protesta. Se puede recortar cualquier cosa menos la salud. Apoyo todos lo los médicos porque son un sector muy vulnerable y afecta directamente a la ciudadanía, dijo la diputada. El gobierno paraguayo destinó en 2014 el equivalente a un 5% del producto interno bruto del país al gasto en salud, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Rocío Lobo explicó lo que reclaman los médicos, una matriz salarial inclusiva remuneraciones dignas y la incorporación definitiva de los 2.000 médicos con contratos precarios. Lamentó que el ambiente se esté poniendo denso por falta de voluntad política. Nosotros estamos fortalecidos en nuestra convicción, en nuestra búsqueda de justicia. Realmente que se está poniendo denso el ambiente considerando que no hay ningún tipo de voluntad política al respecto de respuesta alguna sobre nuestros reclamos. Pero lo que eso nos hace es fortalecernos y convencernos que realmente estamos en lo correcto. Se puede resumir en un pedido de justicia. Justicia para los 2.000 colegas que se encuentran vinculados temporalmente, o sea, con contratos precarios que deben ser anualmente renovados y que depende de la voluntad política del administrador de turno para ser renovados también justicia para los 1990 colegas que actualmente hacen 24 horas percibiendo 4.600.000 buenas días cuando que estamos otros como yo por ejemplo beneficiado con 12 horas percibiendo el mismo salario y también justicia para tener una matriz salarial, que sea inclusiva y una matriz salarial que realmente nos permita tener remuneraciones dignas. Hasta ahora no hemos recibido nosotros más que al contrario. Estamos viendo cómo por los medios de prensa están desinformando. Exigen más que desinformar, ya es una mentira perversa. Desde Misión FM en el sur de Paraguay, para Contrato Sur, José Pepe Ríos.